¡Apúrate, apúrate! Porque comenzó Copa C... ...con la jose la Nacha y la Calle. Hola, ¿qué tal? Como siempre, cuando ya son las 4 de la tarde... ...damos inicio a un nuevo capítulo de nuestro programa... ...Copa C... ¡Aplausos, por favor! Yeah. Como siempre, es un agrado transmitir para ustedes desde radio.uniac.cl. Y recuerden que pueden seguir mandando todos sus comentarios a nuestro mail programacopasee.com y a nuestra página de Facebook. Para los que no lo saben, nos pueden encontrar con el nombre de Programa Copasee. Y bueno, como ya les habíamos anticipado, el tema de hoy es ¿Cómo engañan las mujeres a sus parejas? Es un tema complicado. Bastante, ¿eh? Sí, pero como siempre, contamos con todas las historias que ustedes nos hacen llegar, así que partamos, ¿les parece? Muy bien. Bueno, muchas mujeres se pasan la vida criticando lo malo que son los hombres. Unos mujeriegos, otros fracasados, crueles e incluso violentos. Pero si hay algo que concuerda la mayoría de las mujeres, es que el hombre de por sí, su esencia es ser una persona infiel. Existen excepciones, pero también reconocemos que son escasas. Más de alguno y a, alguna ha escuchado todos los hombres son iguales. Sí. Y comienza la eterna guerra de sexos Mujeres versus hombres ¿Quiénes somos mejores, peores? Pero yo les pregunto, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Existen mujeres fracasadas, violentas, crueles, al igual que los hombres? ¿O mejor aún, las mujeres somos infieles? Si es que no se quieren dar cuenta O bien prefieren hacerse las locas ¿Las mujeres son igual o quizás peor que los hombres? Les contamos que un estudio incluso realizado por la Universidad de Talca Que <ríe> investigó el tema de la infidelidad en 400 mujeres Los resultados fueron... Sorprendentes En definitiva, el estudio reveló que el 58% Había sido infiel alguna vez De ellas, el 65% Tuvo un amante, solo una noche Mientras que el 10% reconoció tener Un romance paralelo a su relación Impresionante Hay más de lo que se sabe mucho mucho Gisela Runthe, una psicóloga alemana Que escribió el libro ¿Por qué las mujeres somos infieles? Nos dio 10 razones que comentaremos A continuación Empezamos con que las mujeres son insatisfechas Sexuales Las entrevistadas por Runte señalaron que tras intentar revivir las relaciones sexuales con sus cónyuges y frente al desinterés de ellos, su opción fue buscar un amante. En Chile, el 17% de las mujeres considera la insatisfacción sexual como una causa de infidelidad. Y el 37% de las mujeres reconoció fingir orgasmos y 18% dijo no estar satisfecha con su vida sexual. Pasa. Oye, pero eh, impresionante como de repente el hecho de que estigmar con tu pareja te haga... De... Tener que recurrir a otras personas. Pero de sí. repente, no solamente el hecho de estar mal con tu pareja. O sea, tú puedes estar bien... Eh digamos, sentimentalmente, tú sientes que la persona te apoya, que es una compañía, que está, estás bien tú con ella, pero en la parte sexual, no de repente, no pasa nada, bo, entonces, sí. como que ahí, típico, igual las mujeres, para las mujeres, oye, digámoslo digamos las cosas como son, para las mujeres, la parte de la sexualidad es importante. Sí, igual, que los, igual hombres, que los hombres, obvio. si una mujer se dedica todo el día a hacer otras cosas, no se preocupa de eso, complicado. Claro, es que siempre está el mito de que es el hombre prácticamente el que el que tiene, que tiene le gusta esa cosita como del sexo y la cosa como más erótica, pero no, digamos, Digamos las cosas como son Las mujeres sí, Eso se pensaba más antes Yo creo Porque como que la mujer No era muy abierta A contar su sexualidad Pero ahora ya Los tiempos cambiaron Sí, <risa> sí Las mujeres Toman la iniciativa De todas maneras Con decir que yo le pedí Bololé a mi pololo A, a, a mi <risa> ah, esta es una mujer Del 2000 claro. Moderna <risa> Yo llevo los pantalones una bueno, <risa> también Están las mujeres vengadoras Que de repente Porque el hombre Les hizo algo O tienen algo así Desde el pasado Que no han solucionado Suelen Ser infieles Ser infieles sé que eh bueno como dice Runte, no, perdón, lo dice una eh, Muriel, una sexóloga de la y académica de la Universidad de Portales, la enfilad, la infidelidad femenina es una reacción ante la traición de la pareja, como ya les comentaba. Bueno, y en el diario la tercera, donde comentó la sexóloga, se publicó un testimonio muy elocuente de una mujer de 45 años que confesaba que tenía un amante porque su maría, su marido era trabajólico e indiferente. Ella dice que no es un hombre malo ni mal padre, pero siente que es solo una compañía, no alguien que la haga feliz. Oh, qué complicado claro, igual claro. Para el marido Esa situación sí. o o sea, sea, Igual lo encuentro Un poco egoísta De parte de la mujer ¿eh? O sea el marido sí, No claro, debe tener no. ni idea ¿no? no pero Que la mujer por último Se busque otro marido ¿no? Claro O sea pero ¿Para qué, qué ponen los cuernos? Digo yo? Sí pues igual Te tiene que tener contenta En todos los aspectos No porque faltan uno Te vas buscar otro Para que compense eso se supone, no hay ver. se supone que el amor Es como el complemento Y es como claro. Es como el todo Entonces Si tú claro Buscáis una cosa Con esta persona Y otra con otra No creo claro, que sea como, Entre diez pololo claro. Es uno bueno Qué onda Sí bueno no. claro. Otro tipo es la oportunidad de las vacaciones O sea, que no conoce eso eh? El amor de verano Claro, por obvio, obvio Según la autora alemana Gisela Runthe Las vacaciones ofrecen una serie de posibilidades de coquetear Y quizás concretar algún encuentro romántico extramarital Al menos así lo confesaron gran parte de sus entrevistadas Según Runte, los lugares de vacaciones suelen ofrecer incentivos que la rutina no tiene. La diferencia es climática y la cultura excita en los sentidos. Ponte tú a eh, salir tú de vacaciones y te encontráis con un argentino exquisito. Y claro, y el día a día no, no lo encontráis, porque tampoco claro. lo veis. Y... O estáis tomando sola ahí con sí. una piña colada. Ah, y tú a la gente te sientes más con bronceada. Estáis con otra, con otra sí. in, con otro, como digo, intención. Claro, es, es como todo un es, es todo diferente. Tú lo mirás todo sí. distinto. De hecho... Estas aventuras eh, suelen ser la mayoría fugaces, ya que muchas veces no eh, muchas veces eh, está estas vacaciones, igual las vacaciones, o sea, son cortitas. Entonces, como que no hay tiempo de, de alargar este claro, este proceso. Y duran una noche, no claro. más que eso, un encuentro y rapideli. De, de hecho, el 65% de las mujeres que son infieles eh, tienen aventuras por una noche. <risa> ay, ay. Y no sé, ¿ustedes les ha pasado eso no? No, yo no. Nunca he sido una mujer muy fiel. Muy bien, ah. muy bien. Estamos lado, conozco eh, con... caso de personas que sí han sido fiel. Y ¿sabes que suele suceder en verano? Conozco sí. casos peores en que... Bueno, conozco, lo he visto más del lado de hombre que terminan con sus pololas para poder y pasarlo sé, bien, bien en Ay, verano. qué bueno. Feo. Yo no. mato. A mi polola me hace en las vacaciones. <risa> Pucha, no sé. Es que de repente igual... Cuando hay conflicto, algún drama dentro de la pareja, igual las cosas cambian. Como que uno cambia totalmente de perspectiva. Como que uno ya no ve, ya no piensa en la persona, sino que empezáis a pensar en ti. En lo que tú necesitáis. Si de repente necesitáis, darte una canita al aire, ¿cachai? Porque realmente tu pololo ya no te hace feliz, eh, ni siquiera sentimentalmente, ni siquiera sexualmente. De repente, dale, ¿cachai? Pero sí, termina. Pero eso creo, que, eso, creo que la opción no es ser infiel, la opción es terminar sí. la relación y... Y continuar otro, ¿vía si estar estáis soltera y disfrutáis un rato de sí, no la sensación claro, eso esa cuestión de estar como como ah, con dos caras, okay. ¿cachái? No, lo encuentro el como esperar que se vaya tu pareja de, de tu casa onda y, que, y que aparezca el otro, el otro Es como lo, qué onda la puerta giratoria ah. ¿sí? no, <risa> hay una ¿sí? diferencia en la infidelidad. Ser infiel eh, porque ya por una noche, porque sí, porque tiene una la relación, atención, pero cuando ya sentís algo por esa por esa persona con la que tuviste una relación fuera de Claro. Aparte, y, o sea, y ahí un poco más se pone más complicada la cosa porque hay sentimientos de, de por medio. Sí, sí, es, es complicado. Oye, pero esto está como tensón, tensón, ah. tensón, tensón, tensón. Entonces, ¿por qué no mejor no nos vamos con un temita, ah, con un tema ya. de gel? ¿Qué sí. les parece? Ya Estupendo, vamos con gel. vamos con un temento. Ah. Ya bueno, controladora, señorita Natalie Turra, damos la presentación de inmediato. Nos pone el tema de gel, por favor. Bueno, ahora seguimos con las 10 razones de la infidelidad, ahora quedamos en búsqueda del placer, un porcentaje no menor de mujeres en Chile, que es el 27%, justifica la infidelidad femenina como una búsqueda de experiencias nuevas, generalmente son mujeres más jóvenes que ven en los amantes una oportunidad de ganar experiencia en su vida sexual, pasado los 35 o 40 años la decisión de explorar la sexualidad pasa por, pasa por permitirse <risas> sentir curiosidad por cosas no vividas antes. Una paciente define bien este punto y dice que para ella la infidelidad es como una asignatura pendiente. Dice la psicóloga Marta Soto, académica de la Universidad Andrés Bello, al diario Chileno La Tercera. Pa' tú, a la paciente. Sí, una asignatura pendiente. No onda? le gusta nada. Oye, eh, ya además que está el tema de la curiosidad, pero yo creo que igual eso porque los hombres no... Hay una rutina en la relación y hasta se torna un poco aburrido todo... Se busca algo distinto Que por ahí es más curioso Además que también Se da mucho en los matrimonios Que con el pasar de los años La vida sexual se deja súper de, de lado Porque están cansados por la pega O mil otras cosas Que al final Siempre Ya ni descusa. siquiera tienen relaciones y sí, bueno Hay otro que es eh, Hace la ruptura matrimonial La crisis de pareja Fue la razón más recurrida Por las mujeres Que participaron en la apuesta chilena El 38% de ellas La indicó como la causa De la infidelidad Es la principal La infieles cuando las parejas están mal están en crisis claro. suele haber una infidelidad claro como decíamos adelante bueno y la sexuóloga que ya había citado Muriel de la Universidad Diego Portales le dijo a la tercera, perdón y cuando, <risa> adelante y cuando una mujer busca un amante suele deberse a que algo no funciona entre los cónyuges ya sea en el ámbito sexual o emocional ahora si una mujer confiesa a su pareja que tuvo una aventura quizás esté buscando terminar la relación claro uno ocupa como pues oh, es que te como puse el gorro, la amarrea, me, me, me la doy de sincera, pero la verdad es que estoy buscando a la tía para cortar para siempre la relación. Bueno, también dice que los hombres en general no toleran bien la infidelidad de la mujer. Sin embargo, hay casos en que la relación se fortalece. Que creo entremos que lo, de lleno en ese tema. Yo creo que hay los hombres eh, no toleran la infidelidad de la mujer por una cosa de que pasan a llevar su ego. Orgullo, orgullo. Sí. nada más que eso. Bueno, otra razón, y yo creo yo creo que es la más típica, confidente y amante. Muchas mujeres dicen... Gisela Ronte separa lo que significa el esposo De lo que significa su amante Para ellas este es el sexo Y el cónyuge el compañero para toda la vida La autora cuenta el caso de Sara Quien busca amantes para vivir su sexualidad Aunque para ella la base de una relación Es tener una buena amistad Con la que tiene con su esposo Esa no, Sara se pasó ah, sí. o sea, Estoy casada porque quiero tener un amigo Claro, para eso tener un amigo No, no sé, encuentro que la mina... Realmente la mina Patua, última Barça, Oye, pero última. ¿qué creen ustedes, por lo que Dijo la Nacha antes que a veces cuando hay infidelidad la relación se fortalece Como que nunca he visto un caso de alguien conocido Que pase eso, mm, mira, yo sí pasa, Puede pasar, yo sí, mira por, por Sobre tú... todo cuando estáis en crisis Sorry. Sí, Mira, yo creo que eh, pasa Y yo conozco un caso ¿Por qué? Porque, bueno, es que En ese momento ellos ya no estaban juntos Pero habían terminado hace una semana Entonces yeah. El tipo al final la engañó ella se enteró porque los vio o sea, no había por dónde esconderse, no había por dónde ocultar la cosa era era o sea más más claro pero que el agua eso se puede llamar una infidelidad no igual sé. si estaban terminados se supone pero es que son parejas, yo me refiero a un caso de una pareja que ha durado años ay ¿cachai? entonces como feo años. que se meta tan rápido entonces, con otra persona eso quizás no se puede llamar infidelidad pero es una cuestión que duele igual ¿cachai? o sea qué onda Castay pero al final ellos volvieron, volvieron Castay, arreglaron sus problemas y ahora están pero qué onda la, no, la qué relación igual la, la conozco manera. cosas en que hiciste fortalecer la relación Esto una persona ya te corrió a la polola y después bueno, de un tiempo, esta persona se la ha jugado y todo, logró volver con su ex polola y la relación un siete y duraron años y sin problema. Qué difícil igual es, dejar como eso de lado para seguir adelante. Yo creo que siempre que lo tenía en la cabeza amor. y lo saca en cara sí. quizás, no sé, es, Yo es que, complicado. Yo creo que creo que es raro, pero creo que al final igual como tú ya anduviste picando por otro lado, al final te das cuenta Eh, de, de lo que te perdiste claro. O sea, lo que te estáis perdiendo claro. Y que realmente lo que está fuera quizás no es lo mejor mm. para ti O quizás es lo mejor ¿cachai? Entonces de repente Una infidelidad puede ayudar O también mandar todo También depende a la de las personas Porque también. por ejemplo yo, no sé, si ¿sí perdonaría una infidelidad Pero hay gente como que algo... en sentido Como que claro. busca la justificación igual de repente Hay tanto amor que ya hasta tú te buscas Y escúchate por qué te fue una infiel claro. Y ya si es ya filo, ¿sabes qué? Voy a volver igual Sí, pero igual cambia la cosa cuando la infidelidad se produce en el matrimonio y, en una y cuando se produce pololeo. claro en una relación de pololeo porque una claro, relación de pololeo sí. o sea el compromiso no es tanto pero el matrimonio o sea ¿qué, qué más compromiso que un matrimonio que no, sí. no, ahí no hay no hay no, no creo que para mí pero no hay perdón o sea no, no, no o sea yo creo que personalmente no hay no hay no hay perdón pero qué pasa o sea lleváis casados 10 años el tipo tu, tu esposo eh, ya se manda te manda la cagadita, ya, que así, ¿cachai? O sea, ¿mandáis 10 años? Eh, ¿Los votáis 10 años a la basura? Pero yo te quedan que te... 40 años más y, ¿Y que podáis tener otra 40 vida 40 con otra persona sí. que no te ande siendo infiel Yo encuentro que yo creo, igual, no hay que creo pensar tanto en eso mm. O igual muchas veces las parejas pueden haber una infidelidad y por los hijos se amarran Y no es el fin del mundo, no, una separación o sea, si es no está en, en estos tiempos y al divorcio, sí, es muy, muy normal sí, eso Bueno, creo. otra de las razones es el temor al compromiso una razón para justificar su infidelidad, que dice Gisela Runte, Run afirma que la falta de madurez es el temor al compromiso simplemente las ganas de tener más aventura en la vida. Según las expertas, esto explicarían el tipo de engaños. Sí, pues, hay gente que le da miedo comprometerse y como que tiene la necesidad de estar siempre en, con distintas personas. O sea, no, yo... no encuentro ninguna razón ni justificación a eso, pero... No pero yo creo que eso se manifiesta más como en los jóvenes que sí. andan como tan liberales todas así sí. que como picoteando la uva no, para todos y lados y los hombres que tienen miedo a casarse igual claro. últimamente las mujeres igual le tienen terror como casarse sí, a casarse y a unirse y a atarse entre comillas algo. saben que yo vi un capítulo en infieles <risa> <risa> <risa> hablando de esto <risa> claro eh, donde apareció precisamente este caso donde el marido era un marido trabajólico que salía <risa> perdón <risa> que, salía <a> <risa> que salía a conferencia que salía <risa> a conferencia que, no sé trabajaba muchas horas todo eso y dejaba de lado la, a la mujer finalmente la mujer se buscó a un cabrón chico eh, se metía con el cabrón chico y toda la cuestión y, y veo que no es tan poco común no. como yo pensaba no y además eh, la mayoría de las veces buscan a alguien más joven porque tiene como la sexualidad como a flor de piel no como una persona más grande que tiene más responsabilidad y por eso es que yo creo que las mujeres más de may mayores Se meten con sí, sí. jóvenes. Bueno, que ahora esto, eso está como está poco modo, mal, Sí, pero después. <risa> <risa> calma, bueno, calma. hay otro motivo que es que la mujer necesita constantemente sentirse deseada. Hay una persona, Elsa, 36 años, confiesa en el libro de Runte que su marido prefiere trabajar en su notebook que verla desnuda. Oh. La falta de interés de la pareja es una razón para buscar un amante. Según la psicóloga Marta Soto, es común escuchar entre las mujeres que el amante les dice que están bellas y las llenas de halagos. Y que le dan la atención que su pareja no les entrega. Sí, como lo que dije delante. Pues. y También yo creo que un amante, como que vivir las puras cosas lindas de un romance, ¿cachai? En cambio en la casa con tu marido, que están los problemas de eh, tanto económico, de relaciones de día a día. Entonces, obvio que es todo más lindo tener un amante. Pues, sí, pero ahí quiero entrar a un tema. La mujer siempre... En algunos no, siempre, en algunos casos sucede que las mujeres se dejan estar, de repente no se arreglan claro. o también, o también no atienden a la pareja, no lo espera ahí con algo rico, si sí, los dos trabajan y tú llegas antes ¿por qué no tú atendes lo pero, ¿no? pero espera, claro. la cosa igual tiene que ser pareja. No, pero ¿Ah? claro que voy, si tú llegas antes un día, claro. tú te atiendes, al otro día tú vas a esperarlo y me tu pareja y no estoy ejemplo, hablando también, de marxismo ni nada. Cuando hay no, por no, ejemplo claro. dueñas de casa, no sé, vos pues si yo estuviera en mi casa todo el día, me gustaría si estoy casada recibir a mi oh, marido, no con sé, algo. con un picoteo, algo como para que se relaje, vos si yo no hago nada ¿Cachai? en cierta manera oye, dueña de casa no va hacer no, nada pues, pero me refiero, pero, sí, no pero quiero cuando... que estoy en la casa todo el día no te cuesta nada tener un tiempo mínimo sí. para ir al súper y que son cosas que hacen las dueñas de casa pues, por porque tengo igual las mira yo los comp yo las, las comprendo a las dueñas de casa por esta razón porque mira ya tenéis dos cabros chicos que te le sean todo el día mamá mamá mamá mamá gritando por, la, por los dos lados cachais Eh, más encima tenés tu mascota Típico ya darle comida a la cuestión Tenés que hacer el aseo Tenés que hacer la comida Los cabros chicos alegando por la comida O sea El estrés al máximo Tenés la cabeza para más no poder Y más encima Después que llegue tu marido Y que te empiece a exigir prácticamente que Oye Sírveme la comida no, ¿Qué onda? Es que ¿sabes qué? Es que no lo veo como algo no, tan por... sacrificado Tú optaste por ser dueña de casa Es que muchas que personas, tu personas tu no, no optan Que tus hijos te estén así, pues, te lo tenés malcriados Y tus hijos te están sí, porque Echando porque tú tenés bolía. que decirle Para que no estén molestando Pero muchas ya, veces Y a las 4 de la tarde estarás desocupada Ya sé Y Pero... algunas excepciones Y tenís media hora Sobre todo tenís más media hora Que tu marido que trabaja Para ir a la esquina Y comprar un o lo que sea O por último al, Hacer como algo lindo Como sí. Para tener a tu pareja Y tener un momento relajado Sexual o lo que queráis Para renacer como el amor Yo ahí discrepo yo ahí yo creo que Es que sí. yo veo un, Claro Es que yo ahí discrepo Porque yo, Es que yo comprendo Porque yo, si estuviera en esa situación es que O sea cabros chicos Y toda la cuestión ¿Cachai? Que por ejemplo No sé po, sea, Yo, yo, yo lo veo Porque veo a mi suegra Todos los días ¿Cachai? En la casa Hace todas las cosas en la casa Y no sé si ella será como Demasiado activa que lo hace muy rápido Pero tiene la casa impecable todos los días todo bien Y le queda calete rato como Para ella conversar con nosotros Tener su tiempo relajado Que ahora el marido no está acá Pero ese tiempo antes lo ocupaba con su marido ¿cachai? Ponte tú mi mamá ¿cachai? Mi mamá es dueña de casa netamente Pero mi mamá siempre se queja de los huesos, ¿cachai? De que el dolor de cabeza, de que hay la espalda, la pierna, la rodilla, la vena, el lunar, oye, el pelo Oye, o sea, quejate un poquito más, Laura, mamita que está escuchando <risa> Saludos <risa> Pero es así, ¿cachai? Entonces, igual de repente, ella o sea ella, ella tiene, tiene tiene su edad, ¿cachai? No, es una vieja, para nada, es muy juvenil mi madre Pero, eh, de repente, igual puede ser más cansador Ponte tú, a cierta edad, ¿cachai? Está bien, de repente te da, te da el ánimo, ¿cachai? La mamá, o sea, tu, tu, tu suero yo creo que es jovencita, sí, ¿cachai? Sí, los cuarenta y Entonces, ¿cachai? Es muy distinto a una mujer un poco más un poco más madura, un poco más claro, mayor, ¿cachai? Pero yo creo que también, no sé, po, en igual tu mamá está eso. en otra edad que quizás también ni siquiera, no sé cómo serán las relaciones de más piensa grande. Bien, yo no piensa sé bien, piensa bien. Seguís que va decir, <risa> No sé, no sé <risa> cómo será si hasta qué edad uno le darán ganas de tener como esos espacios con los esposos y todo, ¿cachai? Es como diferente. Sí Pero bueno Te toca bueno. a ti ah, Muy Sigue bien con el tema <risa> Hablando de las Madre, madres Madre, claro ¿Qué pasa? Segundo pausa Ah, pausa ¿Nos vamos a una pausita entonces? Eh, ya, pues eh, eh, Nos vamos perdón, con, ya, con un Nos temita? vamos con All Saints I Know Where It's At Y no se vayan porque ya tenemos más De estas 10 razones eh, eh. <risa> Pucha, ¿por qué no tenemos que ir la pausa? I know where we find I know where we the right toe, cause it's party time, you gotta get your groove up, I know you want to dance from night to dawn, baby got it going on, I don't see nothing wrong, you dance pretty hot and I know you like my song, to so move it like that, rats, tap, tap, now we'll confirm that you know where it's at, just come around, if you want. Recuerden que nos pueden enviar todos sus comentarios a programacopase.gmail.com o compartir con nosotras a través de Facebook. Ahí aprovechamos de decir que estamos eh, conectadas con Facebook en este momento, así que nos pueden empezar a hablar y nosotras le respondemos, no hay ningún problema. Bueno, otra de las razones es madre y mujer. A veces los hombres olvidan que tienen una mujer y no solo a la madre de sus hijos al lado, comenta la sexóloga chilena Muriel. La faceta de mujer pasional y atractiva suele ser revivida a través de un amante. Mi marido me dijo que no podía hacer conmigo las mismas cosas que antes. Que era mamá, que le daba cosas. Me sentí mm. pésimo. Hasta hasta te hace sentir como desubicada por querer jugar en la cama. No he sido infiel, pero hay un amigo que me encuentra atractiva y es súper excitante. Ay, ay, ay. Dice uno de los testimonios recogidos ah. por el diario. Esta original. es la más decente que he hablado hasta el momento. ¿Ah? O sea, sí, sencilla, porque no ha, porque no, no ha caído, Sí, no. Hoy la única firma es digna, digna. Se han tenido digna. pero qué feo que te digan eso. Horrible. horrible sí, como que no tiene ni una diferencia, en verdad. Horrible, pero... Pucha. Po pobre, pobre mujer. <risas> bueno, hay otro que es la infidelidad platónica, que es más frecuente de lo que se cree. Indicó la experta Marta Soto al mismo diario. Incluso muchas veces las mujeres lo la utilizan eh, como un amante ficticio para excitarse. Ah, no sabían eso <risa> Ellas fantasean con tener una relación con hombres que no existen Pero también con personas que están en su entorno más cercano No llegan a concretar nunca este amor platónico Porque es realmente imposible O porque no se atreven a saltar las barreras Que implica ser una mujer infiel Pero como, a ver o Son sea, mujeres tú te que te imagináis claro, claro, Con tu marido <risa> Y pasáis los rollos pero yo para ver <risa> <risa> <Qué ridículo. risa> Ay, nunca te habéis hablado de con un actorcillo La verdad La verdad es que desde que estoy pulgando No lo necesito Es así como Antonio Bodano ah. No lo necesito ah. ¡Antonia Bodano! Ah. Por favor Porque mayores ah. No, no pueden no, no, no. Yo creo que la mayoría de las mujeres por, O sea, por lo menos de la de mi, de mi vieja Eh, se pasan harto rollo con no, no, no, no, no, no este tipo el, el yo Felipe Camiro Haga, locas por Felipín. Muchas muchas ¿Sí? muchas sí. sí, sí, todo el mundo le gusta como, y de distintas edades. Sí. Sí. Además que está como guapo. No, no, sin comentario, no le cuento ni un brillo. Favor, <ríe> ya, ya. Gusté, bueno, está también el rebordimiento <ríe> después de la infidelidad. El placer de ser infierno es gratis. Tanto el, te, eh, tanto el texto de la alemana como la encuesta realizada en Chile Muestra que las mujeres que son infieles sienten un gran remordimiento estoy hablando? Sí, vale, <risa> vale. Hecho, La encuesta hecha vale. por la Universidad de tal Talco Muestra que el 60% de las encuestas cree que las mujeres sienten remordimiento después de una infidelidad Bueno, la mayoría de las mujeres al meterse sí, por bueno. otra persona Después sufren y porque lo hice Se lleva, arrepienten bla, bla, bla. Pero bueno, la decisión de ser infiel es seria. Sin embargo, a menudo, a menudo hay otro asunto de importancia y que pesa en las conciencias de las mujeres. ¿Cómo vivirán con él con ella una vez aburrida? Deben decidir si quieren. Yo creo que eso del sufrimiento y del llanto es lágrimas de cocodrilo. Uh -huh. Lágrimas de cocodrilo. ¿Cachái? Porque, o sí. sea, nobody. No bueno, eh Moda consejos lo in y lo out. Bueno, ahora vamos a ir con algunos secretos de belleza que ocupan las actrices de Hollywood. Son bien rebuscado igual, hay como unas cosas bien curiosas que no sé si nosotros la podríamos hacer en Dale nuestra entrenio. vida cotidiana. Dale son muy locas, entrenio. son muy locas, <risa> son muy locas. Bueno, hay uno que ocupa a la española Penélope Cruz, que cree que una de las formas de estar bella y renovada es dormir bien, por lo que ha dormido por 17 horas seguidas. Ojalá pudiéramos dormir Qué tanto arruinarco. Con la U, horario, oh, slow, oh, forget it. <risa> Anda toda arruga. Y... Oye, ¿saben que Jennifer López, cantante y actriz, todavía lo hacemos? Sumerge su rostro en agua mineral francesa a 100 grados Celsius antes de maquillarse. Ay, qué risa. O sea, 10 grados Celsius va a quemar si son 100. La de <risa> ah, 10. Eh, la abuelita. Para grinchas. Sí. ¿Qué dice que ahí te queda la piel más tersa con la abuela? Yo tengo un tips de Julia Roberts que se bañe con sí. agua mineral ya que está fav favorecería el orgasmo el, el orgasmo ¡Oh, or Ah, con con de ¿Qué está pasando por tu cabeza, Josefa? Bueno, Julia Robert Se vaya con agua mineral Ya que esta favorecería el organismo Gracias a sus elementos químicos Porque tienen alta energía positiva. Oye, ¿cuánta agua mineral gastarás Para poder bañarte Oye, con ella? Oye, que cada botellita te cuesta como 500, 600 El baño es muy carito Y, y espérate que 500, 600 la más baratita Oye, no, eh, pero eh. espérate pero no es nada, Que este baño, o sea, esta nada. cuestión este Sí que es baño. cara, este es como si baña la actriz Camerón Díaz porque ella ocupa oro y miel para tener una piel más sana y combatir el envejecimiento o sea, ¿cachai? un polvito ahí para que te fuere la no. piel espera un momento, creo con que me voy abuela. a <risas> con pedazo de oro claro. Pero, rayar? <risas> <risas> <risas> eh, bueno, y la actriz Jennifer Love Hewitt lava su pelo con café eso está en nuestra Ay, casa y cualquier agua ¿Qué, tú dices? ¿Qué pasó? Qué, Qué loco son, laverse Nacho? el pelo con café, ah, ¿eh? Nos no saltamos las líneas allí. Se, no importa, son cosas ya difíciles. Ya, sí, es más loca. La actriz Halle Berry se baña con oro para verse más bella, para lograr una piel perfecta y libre y de ropa. le ricos. copió a la Camerón Díaz. Claro, ah. Las dos, sí, dos derrochadoras. Bueno. Millonarias. Bueno, y que le, me pescaron con el que se el pelo con café. Sí, sí. ¿cómo es eso? no te quedará el pelo como medio raro me tinca? Ay, de ese rico me tinca. Como tieso. A mí me tinca tieso. Lo voy a probar oh, no. porque es el mal cansado. Sí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 Here It's been a long time since I had you Come on inside, get away From the cold wind that's blowing Gonna let you Know that I'm so happy I see you around time like you got it all together but I know better there was you and I. Ahora volvemos con moda aquí en Copa C Y vamos a empezar con algunas prendas Que no pueden faltar en nuestro closet Para la temporada otoño invierno Lo primero son las plumas Suena extraño pero es cierto Los diseñadores se las juegan por estas Aplicándolas en bolsos e incluso zapatos Ya que aportan distinción a nuestro look Está el, el, el escocés El año pasado también estuvieron presentes Los estampados escoceses y continúan de moda Siendo muy femeninos También eh, algo muy topísimo también es lo blanco y negro, vuelve con mucha fuerza en vestidos, jerseys e incluso pantalones. Es bonito el blanco y negro. Sí. Me encanta. Sí. Y es elegante. Sí. También tenemos por otro lado los abrigos de gabardina, que están muy de moda esta temporada y se están viendo este tipo de abrigos con un estilo similar a los usados en la década de los 40. En la estructura y colores, con accesorios de metal, audaces cremalleras y botones sobredimensionados vuelven colores de épocas anteriores como el verde musgo o púrpura profundo. lindo. Sí. Bien, bien, bien. Sí. Bueno, además tenemos los datos in, ah, ah para que se le enfren esas cosas. <risa> bueno, están las nuevas pieles sí, sintéticas en lo in, los diseñadores como Dolce y Gabbana incorporan nuevas textura, textura como las pieles sintéticas aplicándolas a suéteres, faldas y abrigos. Lindo. lindo. Sí. Sí. Y mejor que ande no, matando animales fanática, pero no se vea Lo otro in es lo de mediados de los 60 Se podían apreciar vestidos con forma redondeada de los años 60 Aunque afinando la zona de la cintura Con esa ilusión óptica de franja o curvatura En un color más oscuro o eh, por los a costados, los costados. Esos vestidos son bien locos y son súper lindos Son, lindo. son lindo. además sí. que te, te hacen como una silueta muy distinta a la Esa que no es la idea, porque tienen el color claro a veces acá adelante Y en los costados, por claro. ejemplo, negro Y te dejo Ay, una cintura y una cadera sacuita. preciosa La sí. Como dibujado No, es estupendo o Esa es cuestión Bueno La casa chifón Muchos vestidos Y batas de gasa Florida Se vieron en las pasarelas otoño invierno 2009, Nueva York, dando mucha frescura y alegría a los conjuntos con delicadas telas. Pero el floreado igual tiene que ser medio sobrio porque hay sí, algunos de muchos colores. Pero no son... me dejé de un vestido negro con algunas flores, pero de dos tiempos sí, sí. color puntito, y lo encontré demasiado bonito. Y además para dile más alegría al otoño invierno, que es típico que uno anda con colores más opacos, más oscuros, sí. no Ay, es la gracia. No sé por qué la gente tiende a hacer eso. Sí. Como, bueno, El no día no está mismo, nublado mamá. ya me he visto oscuro. Igual no estamos todos por morado, el negro está in, por el púrpura sí. este que ando yo ah, Profundo Está súper Por ahí va a salir Hoy ah. oh, día yeah, Va vale, a salir vale. púrpura ah. claro. Bueno, está el brillo Poner brillo a las prendas Aquí, aquí El blin blin Ponerle brillo a las prendas Ya sea con lentejuelas, piedras Todo lo que brille está bien En la semana de la moda de Nueva York oh. Se vio una clara tendencia al brillo Interesante sí, Oye, y en decor, lo out decorado. En lo out Lo más asquerosamente posible Que se puede poner alguien Alguien le puede, puede llegar, llegar. <ríe> Son los pañuelos en la cabeza ¿En qué están pensando mujeres? Por favor Están completamente out, y si quieren ocupar uno, por favor, úsenlo en el cuello No sean tan flightes ni chulas de ah, ocuparlo en la cabeza Pero sabéis que si te ponés uno así chiquitito no puede No, si es como tipo mal. cintillo, no, se puede se ocupar puede. Pero hay algunas que ocupan así como arriba con las tiras como colgando horrible, como O como macabre. hippie, esa como hippie que va en la frente hacia atrás sí. colgando Eso no se ocupa para nada, no. está out total Bueno, también otra cosa que está súper out es estar extremadamente delgada Incluso los diseñadores desde hace un tiempo atrás están eligiendo eh, modelos que luzcan más saludables. Por fin estoy de moda. <risa> ¡No logramos! Oye, yo me refiero a las raquíticas, sí, que vimos una foto el otro día con la Jose. No, puso es que vimos una foto con no, la Jose, que había una, una modelo foto. raquítica anoréxica, así que se le veían todos los huesos y todas la pelaron pero, en las ganadora así o no? Era una ganadora, una, una Mi final, Universo, no sé qué para las finalistas o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda los estándares de belleza que tiene ahora? Es que igual hay algunas compañías de modelos o de algunas tiendas de ropa que exigen a modelos flacas porque esa es la línea de su compañía. Pero es, claro. Es una que no ver. Y también todo esto también sí. empezó porque muchas modelos están siendo anoréxicas. Y se están desmayando de las pasarelas. De hecho hay diseñadores que no contratan a modelos que no, no sé bien el número, pero que no tengan tal talla, Cepo. cierto peso. Si pesan igual 30 bien. kilos no pueden, no pueden. De hecho en esta Perfecto, campaña pusieron porque... carteles, pero una gigantografía en las plazas de España. ¿Caché? ponían Pechol. a mina extremadamente delgada, Catay, y como que ponían una reseña abajo, Catay, de que eso no se ve bien, Catay. Y eso, además no de que no bien. se ve bien, es, es algo que está mal de, de parte mental, pierde parte la salud. salud y todo también. Sí. Bueno, también tenemos la página web destacada y en esta le recomendamos la página GoP de la actriz Winnet Palto. Que creó un sitio fresco y sencillo donde la donde trata diversos temas femeninos. Y aconseja restaurant, lugares para visitar, recomienda música, películas y por supuesto habla de moda, belleza y salud. Le recomendamos esta dirección por si se quieren meter es http http.gov.com no me quiero ir a pausa No, yo tampoco Quiero seguir no hablando vamos, Tiro de los panoramas Así que ah. Sigamos Sí, yo tengo ganas De panoramas lindos Para el fin de semana sí. <risas> Hoy les tengo un panorama De moda Pero buenísimo ah, Tenemos que, que ir Fashion Days es una especie de open house que se realiza cada uno o dos meses en Santiago. Esta es la segunda versión y la idea es reunir a varios diseñadores y mostrar accesorios, ropa, zapatos, etcétera Este evento se realizará el día 30 de mayo en Colón 5267. El depto es el 161. A partir de las 11 de la mañana hasta las 21 horas estarán mostrando sus diseños dos marcas. Dulce Veneno con ropa de Estados Unidos y Europa Y también estará Black Beach Con zapatos traídos exclusivamente desde Estados Unidos Todo muy bonito Y chicos, atención Porque todas las personas que se inscriban en la página del evento Que la pueden encontrar en Facebook Con el nombre de Black Beach Tendrán un 10% de descuento en todos los productos Así que aprovechar esta oportunidad Qué bueno. Oye, aquí sí. es esto que, perdón, en Colón Sí, en Colón Oye, y oportunidades como esta Hay poquísimas, y... poquísimas Ma además son marcas exclusivas. Sí, carito, ¿no? Sí. O sea, no sé si tanto. Depende, bien. depende de, de la prenda que tú elijas y depende del accesorio, ¿cachái? Pero siempre los precios para la ropa son como bordea lo mismo, yeah. ¿cachái? Sí. O sea, oye, yo las que invitar al Festival de Nuevo Jazz. Ay, qué este increíble. se realiza en la Casona Nemcio en Túnez en La Reina. Son dos noches y seis bandas en total. Hoy 29 de mayo se presenta Nicolás Wernking, Blue Quartet, Gabriel Reyes Tregol y Nicole <ríe> Bunot Quartet. Para el sábado 30 se presentarán Karen Rodenas, Cuarteto, Loca Emoción, Colectiva y Oliver Bustamante Cuarteto. Este evento se llevará a cabo desde las 22.30 horas y las entradas van de los 2.500 pesos general y 1.500 para estudiantes y tercera edad. Así que no se lo pierdan hoy y mañana desde las 22.30 en la cazadora Nemesio. ¿Nemesio? Antunes, el primer festival de nuevo jazz. En la casona Nemesio Antunes. Entonces, para la igual, que le gusta, ¿no? está bien. Sí, además que son ritmos exquisitos. Como, como, como hacerle... Le, le, le tenemos ritmo... <risa> sí, de, en, para para todo, todo desde gusto. Desde pop al jazz. Sí. <risa> bueno, también tenemos Santiago Rocking Arts, que es un festival de cultura urbana Converse. Es una gran feria de cultura urbana que se realizará este sábado 30 de mayo en Industria Cultural, ubicada en Cueto, 1470, Santiago Centro. Partirá a las 12 del día hasta las 20 horas. En este festival podrán disfrutar de grafitis, breakdance, demostraciones de skate y la presentación en vivo de Ganjas. Ganjas, de Ganjas, ganjas perdón. Una gran banda. Y de los ex-pero. Atención. Ta-ta. <risa> Ta-ta. Que lo mejor de todo es que durante todo el día la entrada será liberada, así que todos pueden tener Ay, ahí un panorama rico. gratis. Ay, sí, eso está rico. bueno. Sí, además que un panorama súper 30 de mayo o sea, es que sí, como... Así que no sé Si en la familia hay gustos distintos Sí Súper street la cuestión como Sí, sí Y además ahí co como Como vamos a ir con los pololos De repente Que buscar otro tipo de panorama Claro ah, <risa> La cari que <risa> tiene No se le piensan Sí <risa> A mí me gusta salir sola Así, <risa> bien, <risa> También les tenemos Pueden El Fast <risa> Music and Social Your Club, Ro Club. Este sábado 30 de mayo desde las 23.30 horas en el bar Loreto, el Loreto 435 Bellavista, se realizará ay, el ciclo de fiestas ay. dedicado a la música y al baile, con ritmos como rock, Post Punk, Brit, eh, British Pop, Rock and Roll y Electro. En esta segunda edición, Felipe Arriagada, director de la página www.potq.cl, importante sitio de difusión de música independiente, será el invitado especial, quien promete un set saturado de guitarras, paseándose de los clásicos de Ram, eh, de los Ramones y Rolling Stones, Ramones. White Stripe y muchos más. Las entradas van desde los $1.500 pesos hasta la 1 de la madrugada y luego de esa hora $2.500. Pero atención, ¿ah? ¿eh? Que en la página web www.saborizante.com están rifando tres entradas dobles Ay, para los que me... comenten en el link del evento y ojo los comentarios deben ser con nombre y apellido así que oye que entretenido ¿eh? además sí. música súper buena así sí. como para recordar la página tiene abierta eh, la esta este este, este concurso, lugar para comentar no este este concurso eh, desde el miércoles así que tienen si quieren comentar y quieren ganarse las entradas tienen que empezar desde ya a mandar mensaje y tratar o sea que manden alcancen. todos los mensajes Ah, sí. Yo también voy a mandar mensajes. Oye, ¿sabes que estuvieron bien baratos los panoramas este sí. programa? Sí. los que... pasados eran medio salados. Sí, ya pero no... ahora ya está. Que menos plata ya a vamos, fin sí. de mes. Estamos en crisis, estamos en crisis. Hay que ¿no? claro. obvio. Oye, eh, bueno, recuerden siempre que nos pueden enviar todos sus comentarios a programa programacopasearroaymail.com o compartir con nosotros a través de Facebook. Nos agregan con el mismo correo electrónico. Y bueno, nos escuchan por radio.uniac.cl Oye, ¿y qué les, qué les pareció el... ¿Qué les pareció el, el tema de hoy día? Súper interesante Yo creo es que harto, Nos faltó programa igual para poder hablar tanto sí. De las cosas de la infidelidad sí. Porque hay como muchos matices Hay como muchas cosas, situaciones distintas Este tema es bastante hablado pero por el lado de los hombres Pero el lado de las mujeres como el lado oculto de las minas Claro, porque sí. el hombre, siempre las mujeres como Se tiende a pensar que el hombre es un infiel Pero, ¿qué pasa con las mujeres? Como les dije en un principio Las mujeres igual son infieles, no se pueden sí. hacer las locas O no sí. nos podemos hacer las locas Y creo tampoco uno puede decir Nunca te va a pasar, porque no. nunca sabe Lo que pasa a nadie Además es que las mujeres todo. son más son más vivas, ¿sabes? Porque, porque más piolita, Mientras, que son... además que... Ah. Además que las minas mienten, pero demasiado bien. Demasiado bien. Una llamadita por teléfono. tú pueblo no te pregunta, ¿a quién te está llamando? No, una amiga, tengo que hacer un trabajo, no sé, alguien por ahí. ¿Cachai? Pero los hombres como que se ponen nerviosos al tiro, como que les quitan las manos. Mira, ahí me están mirando, ya me están mirando. Sí, sí <ríe> se ven nerviosos. <ríe> <son totales>. Nerviosos, <ríe> Digamos, y claro, por eso se atiende a pensar que los hombres siempre son los más infieles Porque claro, lo de ellos se saben porque son más pavos Y no la saben hacer todos los hombres son más pavos Quizás no saben ocultar también las sí. cosas Las mujeres quizás tienen más excusas como Sí, para que no las se mujeres más, tienen más estrategia Es que las mujeres planifican lo, lo lo que siempre suele suceder Y que yo he conocido mucho es que las mujeres suelen planificar La infidelidad En cambio los hombres no son más de actuar Entonces un hombre ve una mina que le gusta en una fiesta De repente llega y le hace Lo claro. piensa en las consecuencias ¿Cachai? Las mujeres sí, las mujeres tienden a pensar en las consecuencias o cómo cubrir esta esta posible infidelidad. ¿Cachái? Como la que trama la planean, mala, mujeres, claro, claro. Pl planean una historia, mm. Hay una historia detrás. De claro, porque tampoco te demites con alguien, meter, le le el, el lado así más pasional, claro. de más historia, más romántico, quizás. Sí, yo creo que también va por ese lado que las mujeres igual como que buscamos más el romance, ¿no? Sí, sino, que siempre para... si es que hay algo ya no sé si quieren como Más sexual, de la forma que lo quieran decir Igual como que la mujer es más romántica Entonces yo sí, creo que sí, por eso entran. también uno necesita Como una preparación antes de, de la que, infidelidad Creo que más que más que eh, Sexual, es sensual La mujer necesita que Eh, esa sensualidad, ¿cachai? Como el como un poco del de erotismo pero así como más... Sutil. Como, sutil, ¿cachai? Sí. Como de jugar. Sí, o sea. ese jugueteo, ¿cachai? Por ejemplo, lo que lo que se quejaba la, la señora que era como dueña de casa y que el marido ni la pescaba, ¿cachai? Como que ella quiere, quiere atreverse, pero el marido como que ya no, ¿cachai? No, y además ese caso que si te dicen que ya no podía hacer ciertas cosas porque eris mamá, eso no. lo encontré como un año. No. ¡Ah, Dios qué O sea, ahí ya se murió río, río. la sensualidad y la sexualidad sí. entre la, la pareja al tiro. Oye, es, eso cuestión tienes como una ofensa, ¿cachai? Que te ¿Qué onda? O sea, es mi sí. mamá Porque no, puedes, no puedes hablar De nosotros <risa> Nunca más claro. sí, Me tengo que buscar a otra Me gustaría haber pensado la señora Si ¿se hubiera sabido antes No, no es mamá pues. no, no, no Más si va Él también tuvo que adquirir A ser papá O así sea, oye Ser papá Tener hijo Es una decisión De, de ambos ¿cachai? Es Exacto. verdad muy oye, bueno, que Les quiero contar a todos eh, El próximo tema Próximo viernes ah, Estamos sí, acá sí. de nuevo y Ya lo tenemos listo lo Y tenemos listo. muy entretenido Son las mujeres Puma No le vamos a contar lo que se trata, ¿ah? ¿eh? No, tampoco qué hacen las mujeres. Para espuma? dejarlos con el suspenso hasta el próximo si día quieren saber, no, visite nuestro Facebook y quizás durante la semana le comentamos qué es lo de la mujer ah. espuma. Depende de, de cuánta gente nos nos vayan posteando. Oye, ah. a propósito, quiero dar una pista, quiero dar una pista. ¿Qué pasó? Está sonando mucho en los medios lo, el tema de las mujeres ah, lo en la última la, la mujer espuma con eso con esos les digo todo. Oye, a propósito, queremos mandar un saludo y darle las gracias a todas las personas que nos escriben en Facebook y que nos han mandado mensajes al mail Ah, eh, muchas gracias y porque dicen que hasta ahora por lo menos que no ha salido bien, bien ¿eh? hay buenos comentarios Entonces, hasta el hay buenos comentarios así que les agradecemos a todos los que se meten eh, todo el rato, o sea todo el rato los viernes ¿cachai? les damos las gracias ¿eh? de, de todas maneras, de hay ah, un saludito a mi mamá que por primera vez me estuvo escuchando ¿Ah? estaba ah, bueno y algo pues. mensaje de tu mamá, <risas> claro, saludos a la tía <risas> <risas> Mira, aquí me está, me está retando ah, está Aunque riendo. tenga dolores ah, Igual le hago empeño Tu papi ni se acuerda Que me duele el pelo Tengo que atender el viejo De lo contrario me correa ah, ah, qué Pero es, en modo talla ¿eh? ¿Para, para que sepan sí, ahí los no, auditores sí. Mi viejito, imposible que mire para lado tío. Oye, La bueno, niñas, Eso fue... Oh, o sea, como oh. Siempre se pasa tan rápido Uy, este sí. programa que ah. no, no podemos terminar de expresarnos sí, no. Nos falta que ama ahí la Pero vez. podemos seguir comentando por Facebook Igual los temas para gente que tenga dudas O nos quiera preguntar cosas claro. de lo que hablamos O si sí. quieren el, la, las 10 razones por qué son infieles se las, También se las podemos enviar al mail A que nos, claro persona que nos pida Oye, eh, sí. vamos a agradecer a nuestra controladora La Natalia Un Bravo. aplauso Un aplauso Porque estamos sí. aprendiendo cada día más ah. <risa> Juntos <risa> voy a decir algo Bueno y también que... un aplauso para Pepe Porque Pepe sí. está presente Porque Pepe no se ha ido Grande, Pepe. Eh, grande Pepe Oye grande. también yo quiero recordar eh, De que <risa> Ya pues. Quiero recordar que en radio.uni.cl también hay unos comentarios sobre nuestros programas, a medida que van pasando semana a semana. Esta semana estaba el del programa pasado para los que se lo perdieron, puedan ahí enterarse de los tips y de los algunos temas de los clips femeninos, claro. sí. Y además que hay una foto bastante Oh, oh my nosotras! god. <risa> Oye, bueno, yeah. eso fue Copa C desde radio.unal.cl. Recuerden escribirnos a programacopacerro@gmail.com y nos vemos a las 4 el próximo viernes como ya les dije. Chao. ¡Chao bien, bien, gracias. And we'll get and host Mucho gracias.